Todo ello, ya sabes, en las redes sociales, en las páginas que tenemos tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Nueva edición de Euskal Música, jueves 20 de junio, sábado 22 de junio, domingo 23 de junio, de 8 o 9 de la tarde, de 20 a 21 horas. En el programa de hoy escucharemos, entre otros, por ejemplo, a la furia con su alumn pecadora. También escucharemos a Culto Cultivo con su álbum La Esencia por ejemplo, a Flitter con el álbum Depredador. Dos de los eh, temas de su álbum Tienen una Bala para Ti y Las Semillas del Diablo. Y vamos a comenzar el programa de Dereuska de Música. Con una nueva sección, la sección El Disco de la Semana, una sección que nos la va a traer cada jueves la peluquería Lore Estilo, una peluquería unisex de hombre y mujer que está en la Plaza Sancho, abarca número uno de la Rochapea. El teléfono de contacto es el 848-4789-62.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 El álbum de la semana, disco de la semana Color estilo peluquería Esta semana el disco es para La formación Nathalie Con ese su álbum Garena Un disco grabado en Galate Studios Con Kaki Arcadazo como técnico y productor En el mismo contaron con la colaboración De varios músicos, Juancho Arakama En el tema Ichak, Luken Arcarazo Y Andoni García Machain En el tema Maita Saitetsu Y Kaki Arcadazo en el tema Servait Aldaketa Doha Las canciones pertenecen a distintos estilos funky pop rock country y se puede notar la influencia estadounidense la mayoría de canciones son en euskera aunque podemos encontrar dos en inglés lo cual recalca una vez más su diversidad en este álbum disco de la semana que nos lo trae el estilo peluquería en la plaza sancho abarca número uno de la rocha pea y del él te extraemos el tema titulado sure escutik bada tema que cierra lo que es este álbum Pues ahí estaba sonando el tema Sur Scutic Badá de manos de Natalie ...dentro de ese álbum Garena, el álbum de la semana... ...de manos de Lore Estilo Peluquería... ...Unisex, en la plaza Sancho Albarca 1 de la Rochapea. Lore Estilo Peluquería, plaza Sancho Albarca 1 Rochapea... ...Lore Estilo Peluquería, unisex hombre-mujer... ...Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles... ...de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde...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 Qatar. Estaba para los chavales del Sasua, eh? Contra los montajes policiales. ¡Injusticia! ¡No, no! Po!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 Hierve las venas Nos vienen a dar Y le damos candela por la sangre Nos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 Me quise curar, lo malo de todo es que mientras te miro dejo de pensar Igual es mejor que mazta Le pido a la luna que calme el rugido de este vendaval este es mi desorden mental No hay nadie en quien confiar. me dice la niña enfadada Mira esta espalda rajada de portar las armas sin un padrón militar Me pude salvar, me quise matar La rota sabemos mirar a los ojos Y reconocernos en otras miradas que saben lo que es estar mal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 Nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo para la formación Culto Cultivo, el álbum titulado La Esencia. Yeah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 Sí, es una mierda, pero lo quiero decir Solo lo hago para que un día trabaje pa' mí Joder, que sí Venga, vamos a hacerlo prim El que la sigue, la consigue, nos dijo la street Muchas gracias a todos los que estáis ahí Por subir el puño y codo cuando pillo el mic Oh shit, eres un pussy Mucho jacuzzi Nadie te quiere en el ghetto Y chusy, tu si ma Sube la music Ya no te tienen respeto Oh shit, eres un pussy Mucho jacuzzi Nadie te quiere en el geto Y chusi, kusi, Sube la music Ya no te tienen respeto Hay horas en las sombras, estoy en bolas Ibiza me mola, también viendo Me relajo y juego a la consola Aquí en Euskadi de resaca, bebemos al Zola Y las carajas son distintas Fumando amapola son primeros por la cola Los más chulos, eres hater y no odias Ya nos comerás el culo Yo no canto para ganar duros Yo canto para seguir más puro Y aunque sea no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 Yo ya no sé, ya no sé qué me pasa Estoy fumando demasiado, yau yau Culto cultivo con style en la casa Y tu nombre se me ha olvidado, chao, chao el Israel ha bombardeado y lo hizo su engaza hasta pocos minutos antes de la tregua Una tregua de 12 horas la los... Son las peores inundaciones desde el año 2003 La comisaria del interior cuestiona la actuación de las fuerzas generales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 Semide imperialista El mundo entero conquistó Un trabajo milenario El diablo lo arrasó Arrancaron tus raíces Y aquel gringo te arruinó Aunque tú te resististe El gigante te aplastó Yeah! Eh! Eh! Aunque tú resististe Resististe El gigante te aplastó Aunque tú te resististe Ana Farroa con la formación Irauten, banda compuesta por Urra las voces, Urán a la guitarra Yulena va al bajo y Joseba a la batería, nos quedamos Con su último trabajo de estudio y de Te extraemos los temas El Duada y Erio Charen y Olás Eroa Hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música La edición del jueves 20 de junio Sábado 22, domingo 23 de junio, hemos escuchado El disco de la semana, de manos de Lore Estilo Peluquería, el tema de natalie El tema Sures Cuti Bada. También hemos escuchado a Sociedad Alcohólica A La Furia, a Bastardix, a Culto Cultivo A Flitter y a Irout Nosotros que nos vamos, recuerdan Dentro de 7 días, volvemos Aquí 100 a 100.8 a Berriozari Ratia Para compartir contigo todo lo relacionado A la música local, a la música que se realiza en Euskal Arria en 60 minutos. Hasta entonces, saludos, agur.